Que haya un buen contacto se necesitan por lo menos dos alerta alert. contacto sur entre usted y millones de latinoamericanos el mejor contacto. saludos amigos de américa latina y el caribe les habla javier barro para presentar la primera emisión de contacto sur correspondiente a hoy 8 de junio del 2016 y Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina, marcha de periodistas contra los despidos, los bajos salarios y las medidas contra la libertad de expresión. Trabajadores del Ecuador realizarán plantón contra el incremento del impuesto al valor agregado. En Chile, organizaciones sociales de América Latina y el Caribe solicitan proteger el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a, a comenzar el informativo Contacto Sur en Argentina. Allí los periodistas, los comunicadores y comunicadoras con sus grabadores, cámaras, micrófonos saldrán a manifestar ...contra los despidos, los bajos salarios... ...vamos a tener detalles en vivo y en directo... ...con nuestro compañero Pepe Fruto... ...del Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina... ...así es, trabajadores de prensa... ...de distintos lugares del país... ...se movilizarán hoy en Buenos Aires... ...contra los despidos, la precarización laboral... Y los bajos salarios Será a las 14 en el emblemático obelisco Ubicado sobre la famosa avenida 9 de julio De la capital del país En estos meses de gobierno de Macri Se perdieron en Argentina Unos 2.500 puestos de trabajo En los medios de comunicación Y por supuesto los trabajadores de prensa También reciben el impacto De los tarifazos, la inflación Y la pérdida del poder adquisitivo Del salario Además hay un contexto de medidas Contra la la libertad de expresión. Primero fue la reforma por decreto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que permitió más poder a los monopolios mediáticos y más concentración de la información en pocas manos. Después fue un protocolo de seguridad para que los periodistas no puedan cubrir libremente las manifestaciones donde haya bloqueo de calles. Y ahora, una propuesta del gobierno de Mauricio Macri para sancionar con prisión de dos años o multa a los que revelen datos de empresarios que entren en el blanqueo de capitales no declarados que impulsa el gobierno nacional. En declaraciones a Farco, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación, Edgardo Carmona, dijo que la relación de Macri con los trabajadores de prensa es similar a la que tiene con el resto de los trabajadores. La relación de Macri con los periodistas tiene el mismo quinto hipócrita de la relación con el resto de los trabajadores. Por un lado habla de transparencia, defensa de, de, de, de la libertad de expresión, el derecho a la información, y por el otro lado de que está gestionando vive planteando leyes que cuartan nuestra libertad de trabajo y el derecho a la gente a estar informado. Vos planteas una es el artículo 85 de la ley de blanqueo, que penaliza la difusión o a quien difunda o dé a conocer a los este, integrantes de esta lista de blanqueadores y lo penaliza con de 20 días hasta 2 años de decisión y con una multa igual la suma denunciada. O sea, lo que implica una, un acto de censura previa fenomenal, algo que no tiene nada que ver con los valores democráticos ni republicanos. Hoy a la tarde en la ciudad de Buenos Aires, en el obelisco ubicado en la avenida 9 de julio, manifestación de periodistas de distintos lugares del país contra los despidos, la precarización laboral, los bajos salarios y las medidas contra la libertad de expresión y el derecho a la información del gobierno de Mauricio Macri. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. De Argentina vamos a Bolivia, allí pueblos indígenas el del Chaco se van a reunir en un encuentro continental en los próximos días. ¿Cuál es la importancia del encuentro, temáticas y aportes para el desarrollo de los pueblos indígenas? Vamos en vivo y en directo con Augusto Peña de nuestra asociada Herbol. Adelante Augusto. días Javier Barrios en Caracas en este momento la temperatura ambiente en La Paz es de 7 grados centígrados y el municipio vecino El Alto está con 0 grados centígrados, ya se puede imaginar el tema de las temperaturas que está provocando serios problemas especialmente en los niños y para la próxima semana se ha previsto el desarrollo del tercer encuentro mundial de la red Gran Chaco Americano que tiene el objetivo de concentrar a líderes indígenas guaraníes de los países Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Este evento está dentro de la tarea que se ha planteado esta organización para fortalecer lazos de comunicación y por otro lado analizar la problemática de la situación de los indígenas en esta parte del continente presente el del consejo continental de la nación guaraní celso padilla manifestaba ya estamos a apenas a cinco días de realizarse el tercer encuentro mundial de la federgras que se va a realizar en ymonte el 14 al 16 de junio próximo la agenda para los tres días de este evento está hablando de cinco eh, ejes temáticos la cual eh, estaríamos desarrollando eh, primero está eh, el cambio climático segundo sería el acceso al agua el tercero es economía eh, el cuarto autonomía indígena y el quinto es la identidad cultural eh, bueno eh, la, la participación de de de todas las eh, delegaciones ya están garantizados Vale decir que ya vienen eh, pueblos indígenas del taco paraguayo, eh, del taco argentino, la parte de eh, Mato Grosso del sur del Brasil, como también eh, aquí en Bolivia todo lo que es eh, el taco boliviano. Hay gran expectativa a nivel continental por este evento que va a concentrar a los pueblos indígenas guaraníes. Lo cierto es que en la actual coyuntura eh, se espera un pronunciamiento en relación a los gobiernos que están cambiando en varios países y el futuro de los pueblos indígenas en materia de políticas públicas. Esa es la información que destacamos en La Paz, Javier. Gracias Augusto y vamos ahora a Ecuador allí los gremios sindicales y organizaciones sociales van a realizar un primer plantón contra el incremento al impuesto al valor agregado que como se ha informado ha llegado al 14% se va a debatir la situación del país vamos a conocer detalles con nuestro compañero Felipe Mosquera de nuestra asociada Corape policías ingresaron a la rueda de prensa en los locales de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores CEDOCUT, donde representantes de colectivos sociales realizaron declaraciones en contra del incremento del IVA al 14% a una semana de vigencia. En este sentido, Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT, denunció el acoso al que están sometidos. Denunciar nuevamente el acoso al que estamos sometidos los, los dirigentes sociales, ustedes acaban de ver el ingreso de la policía a, a los centros de aquí de la CEDOCUD, el local donde la rueda de prensa, no sabemos, no tenemos ninguna explicación de la parte de la policía, pero es parte del acoso que nos vemos sometidos los trabajadores y los dirigentes sociales. Luego de este hecho, los representantes sindicales iniciaron la rueda de prensa, donde Miriam Manubanda, presidenta de la Federación de Barrios de Quito, anunció que realizarán un plantón este 9 de junio en la Caja del Seguro a partir de las 4 de la tarde. Sube el IVA, sube todo. Nosotros como madres de familia, como amas de casa que vivimos en los barrios populares, sentimos el alto costo de la vida de manera permanente. Sentimos el alto que afecta a nuestros bolsillos con un sueldo de miseria que apenas no que ni siquiera alcanza la canasta básica familiar. Hacemos un llamado a nuestros vecinos, a los vecinos moradores, hombres y mujeres de los barrios, a participar de esta acción de lucha y a retomar con fuerza la acción, porque solo la unidad y las calles son el camino de victorias. Sin embargo, el presidente Correa señaló en reiteradas ocasiones que este impuesto no afectaría a los más pobres y no tiene repercusión en la canasta básica familiar. Los productos de la canasta básica la inmensa mayoría no pagan IVA, las medicinas no pagan IVA, los alimentos no pagan IVA, pero le hacen crear a los pobres que es un país de altos impuestos. Es decir, la clase de pobre, la clase media baja no paga impuestos. De esta manera la red informativa Corape preguntó a los comerciantes de tiendas sobre su actividad y si la medida tuvo algún tipo de afectación quienes señalaron que sus ventas se han deducido. Eh, sí, un poco han, han bajado las ventas. Como no sabemos bien todavía el 2% adicional del puesto al IVA, no sabemos bien. Algunas empresas nos dicen que ya asumen él, es y algunas dicen que no, que nosotros. Sí veo que ha bajado un poco. Ah en todo mismo, especialmente en las gaseosas que subieron por lo del azúcar y todo eso. Bueno, para la, para el único el único perjudicado es el consumidor. Finalmente, las organizaciones sociales y de trabajadores esperan que asistan a este plantón alrededor de 2000 personas, donde se realizará un debate de opinión pública sobre la situación actual del país. Varias organizaciones sociales de América Latina y el Caribe que se encuentran reunidas en este momento en Chile, han solicitado proteger el sistema interamericano de derechos humanos y llamaron a los Estados miembros a crear fondos de emergencia para continuar la labor del organismo. Esto después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunciara que si no se tiene financiamiento para el segundo semestre, el 40% del personal podría ser despedido y las audiencias de julio y octubre serían suspendidas. Nancy Yañez, coordinadora del Observatorio Ciudadano, eh, calificó la situación de muy crítica y dio algunas claves de por qué se está debilitando el sistema interamericano. Esto lo dijo a una radio comunitaria que transmite desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Sin embargo, a correr del tiempo también la Comisión no solo se ha ido fortaleciendo por un trabajo eficaz en esta materia, sino que también ha ido abordando otras temáticas de derechos humanos como son aquellas generadas producto del extractivismo, explotación de recursos naturales en territorios de comunidades indígenas comunidades locales pescadores artesanales, campesinos, etcétera de las cuales han derivado graves atropellos, graves violaciones a los derechos humanos en la región eran palabras de Nancy Yáñez vamos a México, allí la libertad de expresión se ha convertido en un tema fundamental para fortalecer la democracia en este país, Reina Melchor de Radio Teuxelo nos informa Saludos América Latina. Este 7 de junio se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la protección e independencia en el ejercicio periodístico son elementos esenciales para la plena libertad de expresión y el fortalecimiento del debate público. Al conmemorarse ayer martes, el Día de la Libertad de Expresión, el organismo nacional exhortó a las autoridades a cumplir las normas de protección a informadores y atender esa profesión como coadyuvante del modelo democrático en nuestro país. Además, señaló que la estrategia de prevención de agravios e informadores, debe ser integral, por lo que deben de atender los factores de riesgo, y fortalecer las instituciones para que den respuesta efectiva en los casos de violencia. A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso de manifiesto que a pesar de los avances normativos, y una mayor apertura a la crítica, no se pueden ignorar las amenazas e intentos por cuartar la libertad de expresión, que han convertido a México en uno de los países con más número de agresiones, tan solo en lo que va del presente año, si Siete periodistas han sido asesinados en el país. El más reciente ocurrió el pasado 14 de mayo en Poza Rica, Veracruz, en contra de Manuel Torres González, director del portal Noticias cmt quien fue agredido con arma de fuego cuando llegaba a su domicilio. Con el homicidio de Manuel Torres suman ya 114 homicidios de periodistas desde el año 2000, 20 periodistas desaparecidos desde el año 2005 y 49 atentados a medios de comunicación desde 2006, situación que debe alertar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir estas agresiones y garantizar que los crímenes cometidos en su contra sean investigados y debidamente sancionados. Para Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo Veracruz, México, Reina Melchor.